Eh, para mí la gastronomía eh, sigue siendo parte de la cultura, es una manera en que en que se puede interrelacionar, mira, como hemos visto aquí esto ha sido un éxito, la gente de aquí, los autóctonos interesándose, ya no ya por no los mismos temas de los que siempre se hablan, sino interesarse por la cultura, por nuestros países y una vez que nos conozcan también ellos pueden romper un, un poco de estereotipos y guetos y que igual se pueden tener respecto al fenómeno de la inmigración vamos a decirlo así, y esta es una actividad que tiene que repetirse y a la inversa igual, que hay mucho que aprender, hay mucho que compartir y al final lo, lo que yo siempre he dicho, eh, que las fronteras solo las impone la madre naturaleza, nadie más, eh, el mundo es de todos y para todos y para compartir.